ya eh, queremos manifestar que hay 14 presos enfermos, presos y presas enfermos graves que los tienen encarcelado en unas condiciones de vida eh, tan duras y no les ponen eh en, no se accede al derecho a la libertad que tienen. Cuando la cárcel es generadora y agravante de enfermedades por falta de asistencia médica, falta de prevención enfermedades difícil se seguimiento de las patologías. Las medidas de excepción que mantienen los estados francés y español... ...son las generadoras de las graves consecuencias que parecen nuestros familiares... ...enfermedades de huesos, cánceres y un largo etcétera... ...y así hasta llevar a nuestros familiares al suicidio. Respecto de otras medidas de excepción es preciso resaltar las que mantienen en prisión a nuestros familiares que han cumplido la totalidad de la condena. Y prueba de ello son Inma Noble e Iñaki Orotegui, a quienes les acaban de alargar la condena a 30 años. En el caso de Inma, tenía que haber salido de prisión el pasado 29 de octubre, pero le han aplicado la sentencia 107-2006 del Tribunal Supremo, y le han notificado que hasta el 2017 no quedará libre. Iñaki Orotegui tiene la fecha de salida el próximo mes, pero ya le han notificado que hasta el 2006 no le van a soltar. Hoy en día son 26 presos... 2016, perdón. Hoy en día son ya 26 presos y presas políticas las que han cumplido la totalidad de la condena impuesta y aún así no los ponen en libertad. Ante esta cruda realidad, los familiares... Estamos obligados a exigir compromisos efectivos para así poder acabar de una vez con todo este sufrimiento. Y las movilizaciones que estamos realizando en los últimos meses, precisamente el día que ingresaron a Miquel Hill, estaban concentrados familiares en todos los hospitales, en frente a todos los hospitales de Ego Euskal reivindicando precisamente la libertad de los presos enfermos graves. Bueno, pero todo esto no es suficiente no es suficiente cuando en el Parlamento de Navarra no nos han querido ni recibir para para explicarles cómo está la situación de nuestros familiares enfermos graves. Y hoy es el día que nos encontramos con la grave situación de mikel Gil. Y estas posturas nos enseñan que todavía hay mucho que hacer si queremos traer a nuestros familiares vivos y a casa. Y seguiremos denunciando esas posturas de querer esconder una realidad tan cruel. Desde ECHERAD vamos a seguir adquiriendo compromisos y vamos a seguir denunciando la grave situación que padecen nuestros familiares y nosotros mismos.